Enrique Ugarte, director regional de Aguas Región del Maule, le invita a participar de la segunda jornada de participación ciudadana del estudio Plan Maestro de Recurso Hídrico del Maule. Estas reuniones tienen por objetivo informar a la comunidad del diagnóstico del recurso hídrico en la región y recoger sus aportes y observaciones. Nos reuniremos los siguientes días, lunes 27 de febrero de 2017, a las 11 horas, en el Salón de la Gobernación. Provincial ubicado en calle Carmen 560, cuarto piso c u r i c ó lunes 27 de febrero de 2017, a las 15 horas, en el salón de la municipalidad de Talca, un norte con un oriente Talca. Martes 28 de febrero de 2017, a las 11 horas, en el Salón de la Gobernación Provincial de Cauquenes, ubicada en Antonio Varas, 450 Cauquenes. Martes 28 de febrero de 2017, a las 15 horas, Salón Mesa Seco, Gobernación Provincial de Linares, ubicada en Manuel Rodríguez, 580. Cualquier consulta al 9-7648-4154.